una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Vamos a comentar una cosita aquí muy importante antes de entrar en materia. El Ministerio Público decide no continuar la investigación de 1.509 violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social en 2019. Y hay una declaración de las víctimas eh, de los, de los de las lesiones, digamos, de los daños resumidos de distintos tipos, violaciones eh, en los ojos, que sé yo, los daños ocular, tantas cosas que ocurrieron y que por culpa del, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, estaba respondiendo al Gobierno de turno, no se admitió que era una violación sistemática de derechos humanos, a pesar de las de todas las informes de admitir en el Instituto Nacional de la, de, la, de la ONU de distintas organizaciones de derechos humanos internacionales que hablaban de eso, tenía que ratificarlo el INDH. Por ley no lo hizo y gracias a eso no se pudo procesar internacionalmente por ejemplo al, al presidente anterior se piñe y a, a las cúpulas de los generales de carabineros etcétera etcétera eso como para que ustedes sepan cómo estaba configurado la legislación de de que era, era fácil de... lo estaba con gobernar al INDH para impedir que puedan ser eh, procesados internacionalmente, que era lo que más tenían. Un antecedente que comento antes de comenzar el programa. Creo que es importante para las víctimas este tema. Porque esto habla de una vía abierta hacia la impunidad, eh, lo, los policías van a ser cada vez más fuertes en, en la represión, sin ningún temor porque saben que hay impunidad y nadie los va a procesar. Y eso finalmente va contra la población que se que eventualmente protesta por, algún, por alguna demanda insatisfecha que son muchas las demandas insatisfechas que generaron el estallido social, permanecen insatisfechas. Pero claro, la represión aumenta cada vez más, en el gobierno, en este gobierno incluso. A tal punto que en el, en, el, en el mundo mapuche pusieron algo que ningún gobierno de derecha hicieron, que una base militar en el Gualmapu. No existe la derecha ni la izquierda, por eso es que no lo menciono. Si no entendemos eso no no vamos a entender lo que pasa. Existe un poder único. Y los gobiernos de turno con distintas caretas, llamémosle de derecha o izquierda, de cualquier manera hacen lo que tienen que hacer, ese lo que dicta el poder mundial. Y los que se rebelan de cualquier manera porque aquí se revelan de derecha o de izquierda, por ejemplo, en este micrófono dijimos que contra la contra la contra la comunidad LGBT, se reveló, por ejemplo, la, el Partido Republicano. Nosotros lo destacamos y y, y estuvimos de acuerdo con ellos y en otras, en, en otras actividades se revelan otros partidos a lo mejor más por conveniencia política que por convicción pero es así y el día cualquiera que, que se preocupe de lo que le pase a la gente es tildado de comunista porque aquí en este país han satanizado tanto el comunismo que cualquier cosa dicen que es comunista y es absurdo porque el comunismo no existe más que en Corea del Norte porque ni siquiera en China que es comunista en realidad no existe el comunismo más que para la para una cierta parte del pueblo pero ahí hay las empresas europeas y norteamericanas ganan más plata que en ninguna parte así que bueno, ese era un comentario que tenía que hacerle el querido Auditore ahora vamos a ir algunas cositas titulares así muy breves de los últimos 3 o 4 días para que nos ubiquemos en lo que estamos viviendo que parece que la gente no lo sabe Irán abandona yemen ante los incesantes bombardeos de Estados Unidos o sea lo deja solo irán amenaza a Estados Unidos plantea empezar fábricas de armas nucleares y cambiar su programa. Máxima atención en Irán entre Estados Unidos e Irán, la amenaza del líder supremo hacia el país norteamericano. Trump amenaza a Irán sobre repres represalias tras ataques en Yemen, resumen del conflicto en Medio Oriente. Irán amenaza con una fuerte respuesta a Estados Unidos tras las palabras de Trump. Irán amenaza bases militares de Estados Unidos si Trump ataca a Irán. Irán advierte una bomba nuclear en camino. Estados Unidos responde. El líder supremo de Irán promete una respuesta firme en caso de ataque. Trump amenaza bombardear como nunca antes a Irán si no alcanza un acuerdo nuclear. Putin no va a permitir que Trump bombardee a Irán en forma despiadada. Francia advirtió a Irán por el acuerdo nuclear. Rusia advierte a Trump, el uso de la fuerza militar contra Irán es ilegal e inaceptable. Irán despliega misiles de en las islas estratégicas del Golfo. ¿Por qué? ¿Por qué tres pequeñas islas podrían iniciar el conflicto? Las llamas del cielo alcanzan el aeropuerto Ben Gurión y Harry Truman y el y el portaaviones Harry Truman. Y Netanyahu grita a Trump. "Hoy y Pakistán dicen, no usarás nuestras tierras para agredir a Irán." Explicación de la estrategia del ataque aéreo del bombardero B-2 contra Irán. Estos son algunos de los titulares relativos a los hechos que están ocurriendo en el Medio Oriente en este momento, mis queridos auditores, que son de tremenda relevancia, porque esto está que arde. Israel, ¿cómo vamos a comentar así brevemente cómo se, qué es lo que está pasando y cómo se ha producido esto. A raíz de los ataques de Israel a Gaza donde están masacrando palestinos y el mundo indiferente y cómplice no hace nada hay un país que hace algo que es Yemen Yemen y más específicamente los el, el grupo Ansarolá que son los judíes ellos están atacando en el Mar Rojo a todos los bancos, barcos comerciales que van con destino a Israel como una especie de boicot contra Israel hasta que deje de bombardear Gaza eso es eh, la idea entonces Yemen está haciendo eso para impedir eso Estados Unidos e Inglaterra atacó a Yemen lo atacó a dos veces pero les ha ido mal, porque Yemen tiene misiles hipersónicos que se los ha proporcionado Irán. Porque esa es la realidad, no podemos esconderlo. Entonces le ha hecho mucho daño, de hecho, el, el porteaviones Harry Truman, uno de los de los estandartes de la Marina Norteamericana, que es la muestra de poder, que llegan su, los portaaviones con sus cruceros, eh, se tuvo que ir a reparaciones antes que se hundiera. Entonces, a raíz de esos ataques, Estados Unidos responde contra Irán, más que contra Yemen. ¿Por qué? Porque sabe que Irán es el que le suministra las armas. Es una cosa lógica. Entonces, sí se sí ha generado el conflicto entre Estados Unidos e Irán. que Israel lo alienta, porque es lo, es lo que Israel quiere. porque qué? El principal objetivo de Israel, que es el gran Israel, se ve de alguna manera limitado por la presencia de Irán para Israel. Porque Irán es el único país que le puede impedir su objetivo. Entonces, nada más es conveniente para Israel que, que Estados Unidos tenga conflicto con Irán, porque así... Ellos creen que se les va a despejar el camino. Para su objetivo que es el Gran Israel. Que lo hemos dicho muchas veces acá, además. Pero tienen un pequeño problema. Que Irán hace pocos meses atrás hizo un convenio de ayuda estratégica con Rusia. Entonces si Irán es atacado, Rusia debe apoyarlo. Entonces nos encontramos nuevamente entre los dos frentes. En conflicto las mismos frentes que están en ucrania están aquí ahora se dan cuenta que siempre es lo mismo por eso es que siempre dijimos que ucrania era la, el comienzo de la tercera guerra mundial y ahora tenemos que en este frente se encuentran los mismos rivales Estados Unidos y Rusia. mientras tanto en Ucrania existe el, el circo formado por Estados Unidos de una tres de, de intermediarios para que haya una, una tregua pero Rusia esta vez no va a caer en la trampa cayó dos veces en la trampa y creyó con los acuerdos de Minx pero ahora no va a caer en la trampa entonces puso condiciones como va ganando puso condiciones bien concretas y por supuesto Estados Unidos no las no las ha podido cumplir y no las quiere cumplir y Europa tampoco las quiere cumplir no las acepta Entonces seguimos ahí mientras tanto Rusia sigue avanzando mientras tanto los europeos, los europeos quieren mandar tropas para allá y eso va a significar la guerra entre Rusia y directamente contra los países en cuestión la guerra va a llegar a Europa eso lo hemos dicho desde hace mucho tiempo que lo estamos diciendo en este micrófono tarde o temprano va a llegar a Europa y se están dando las condiciones Entonces, el problema y la guerra, lejos de disminuir, se agudizan. Ahora hay otro frente abierto, y un frente complicado. Recordemos que Donald Trump, en su primer mandato, echó por tierra el acuerdo que tenían los países europeos y Estados Unidos con el mismo Irán. Un acuerdo que hizo eh, se hizo en el gobierno de Obama, Obama. Que parece que no era tan malo, porque ahora el mismo Trump dice que tiene que volver al acuerdo. Pero claro, si le tiran para abajo el acuerdo y ahora quiere que lo volverlo a la fuerza, no funciona así si las cosas. La prepotencia de Estados Unidos no es aceptada por Irán. Y esa es la situación. Mis queridos auditores. Bueno, ahí tenemos un bandiz de la situación mundial de lo que está pasando en nuestro mundo, mis queridos auditores. Algunas cositas relativas o accesorios respecto de la situación mundial en este mundo en guerra. Rusia prepara el submarino de propulsión nuclear Perm. Será el primero habilitado con misiles hipersónicos CIRCOM, arma capaz de alcanzar velocidades más 9, que son nueve veces la velocidad del sonido, y hasta una altura de 20.000 metros. Según la armada rusa, del circo no puede ser detectado ni interceptado por las defensas aéreas existentes en el mundo, debido a su alta velocidad y la tecnología furtiva. También pueden alcanzar objetivos en movimiento con gran precisión. Con ojivas tanto convencionales como nucleares, el misil puede destruir objetivos navales y terrestres a distancia mayor a mil kilómetros. Este es el asesino de portaaviones. Por eso que Rusia solamente tiene un portaavión, porque no quiere más. Aquí tiene los circón, con eso hace pedazos los portaviones. Es el primer misil hipersónico del mundo que puede lanzarse desde buques de superficie y desde submarinos en posición subacuática. La tecnología de muerte es lo que estamos describiendo. Según un artículo publicado en el New York Sun, los europeos temen que la administración Trump retire su protección nuclear contra Rusia, mientras el presidente francés Macron negocia con países europeos la posibilidad de extender su protección nuclear. Estados Unidos mantendría unas 100 bombas nucleares en bódedas subterráneas en seis bases de la OTAN en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. Pero Europa, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca y su asesoramiento a Rusia, ha perdido confianza. Compartir armas nucleares es un tema que debemos abordar. Juntos debemos fortalecer la disociación nuclear, declaró el canciller alemán Friedrich Merz, refiriéndose a Francia con 280 armas nucleares y el Reino Unido con 225. Deberíamos dialogar con ambos países siempre desde la perspectiva de complementar un escudo nuclear, el, esto, el escudo nuclear estadounidense, que por supuesto queremos que se mantenga. Desde Bruselas, Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, ha presentado un informe de que la población civil de la Unión Europea se prepare para una posible guerra estratégica de preparación de la Unión. Pretende que los hogares europeos, frente a una posible futura guerra o emergencias derivadas de pandemias o desastres climáticos, sean autosuficientes y acopien productos de primera necesidad. Vale decir reservas de agua, alimentos y medicamentos. Destaca que en caso de ataque, las fuerzas armadas requerirán apoyo civil de mantener para mantener el funcionamiento del Estado. Europa busca desembolsar más de 800.000 millones de euros en gastos de defensa. El documento llega después de que la Unión Europea presentara el plan de rearme que busca fortalecer la defensa desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su amenaza de retirar el escudo militar que ha protegido a Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de divulgación de ánimos antirrusos sin fundamentos claros. El precio del oro alcanzó este lunes este un nuevo récord histórico al dispararse por encima de los 3.100 dólares la onza, impulsado por la preocupación por los aranceles estadounidenses bajo el gobierno de Donald Trump y las tensiones geopolíticas, obviamente la guerra. Nada más seguro que el oro, porque las monedas, en el caso de guerra, y, y situaciones de económicas pueden caer estrepitosamente lo más dice, y aquí me voy a empezar a reír, lo más dice, Marte será parte de Estados Unidos. Anteriormente, el magnate indicó que tiene planes de construir una civilización autosuficiente en el planeta rojo dentro de los próximos 20 a 30 años. El multimillonario Elon Musk declaró el pasado domingo que no tiene intenciones de abandonar a Estados Unidos en un futuro próximo ya que a pesar de que se establezca en Marte, este planeta se convertirá en territorio estadounidense. Si el barco de Estados Unidos se hunde, todos nos hundimos con él. Esto es algo que intento decirle a la gente del sector comercial. Si el barco de Estados Unidos se hunde, su empresa no sobrevivirá, indicó más en un mitin en apoyo a Brink Schimmel, candidato a la Corte Suprema de Wisconsin. ¿Qué les parece la estupidez que dice este señor? La ambición es tan extrema que ya, sin ninguna base, dicen estupidez. Eso lo hemos dicho acá, muchas veces eso no es posible. Mientras el hombre tenga la consciencia. ¿Te das cuenta que se si quieren apropiar? ¿Creen que está todo el universo a su servicio, a su disposición? Es terrible. La pequeñez. Es terrible la ignorancia y es terrible la estupidez. Es terrible. Es muchas veces hemos dicho que aquí al hombre no se le deja salir más allá de de la atmósfera en nave tripulada por porque somos homicidas, asesinos ambiciosos, de poder somos el hospital psiquiátrico de la galaxia como ha sido definido por los extraterrestres entonces no nos van a dejar salir pero esto no lo saben ¿Cómo se hacen los, no sé. Bueno, el presupuesto de defensa de Estados Unidos asciende a casi un billón de dólares... un billón... Bi, bi, billón de dólares al año. O sea, un millón de millones de dólares al año. Más de 12 veces el presupuesto de defensa del Reino Unido, a pesar de que la población de Estados Unidos es solo 5 veces mayor que la nuestra. Estados Unidos destina aproximadamente el 3,5% de su PIB a defensa mientras que el Reino Unido gasta alrededor del 2,3%. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado con drones una subestación de transformación en la aldea de Podiboti, en la provincia rusa de Priyansk, informó este domingo el gobernador local Alexander Bogomás. Los terroristas ucranianos, a pesar de las declaraciones sobre el fin de los ataques contra las instalaciones energéticas rusas, atacaron igualmente. Un diputado ucraniano dijo, Zelensky es un demonio en el cuerpo de un ser humano. En declaraciones de ANBC News, el presidente Trump advirtió que impondrá aranceles secundarios del 25 al 50% a todo el petróleo ruso si ambos países no llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Y si considero que fue culpa de Rusia, declaró Trump es decir, si compras petróleo de Rusia no puedes hacer negocios en Estados Unidos explicó Trump afirmó que estos aranceles podrían entrar en vigor en un mes si no se alcanzan a tal forma quiere ponerle presión a Rusia que absurdo Rusia tiene una cantidad de sanciones y es el único país que ha crecido económicamente y le quiere poner presión con aranceles si, si no le vende a, a Estados Unidos le vende a, a, tiene a, a miles 100 países para venderle petróleo no tiene ningún problema no tiene herramientas para presionar a Rusia, y eso es lo que le desespera. También expresó su enojo por las críticas del presidente ruso Putin al liderazgo del presidente ucraniano Zelensky, según informó NBC News, y reveló su plan de hablar con Putin esta semana. Mientras tanto, Putin ha propuesto someter a Ucrania a una administración temporal para facilitar nuevas elecciones y la firma de acuerdos importantes, lo que podría imaginar a Zelensky. ministro de, de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, Araq Araq las afirmaciones de que la agresión a Yemen es un preludio de una agresión contra Irán no son nuevas. Irán no permitirá que nadie le hable con el lenguaje de la fuerza y nunca cederá ante el lenguaje de las amenazas. El primer ministro de Israelí, Benjamín Netanyahu, visitará a Hungría esta semana desafiando abiertamente la orden de arresto de la Corte Penalista Nacional por crímenes de guerra en Gaza. Su oficina confirmó el viaje que se extenderá de miércoles a domingo. Netanyahu se reunirá con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, quien lo invitó en noviembre, justo después que la CPI emitiera la orden. En aquel momento Orbán desestimó la decisión del tribunal afirmando no hay otra opción, tenemos que desafiar esta decisión. También aseguró a Netanyahu que el fallo de la CPI no tendrá ningún efecto en Hungría, ni se ejecutará. La guerra con Irán es casi inevitable, advierte Francia. Para evitar la, la confrontación es necesario llegar a un nuevo acuerdo nuclear con Teherán, considera el canciller Galo. Teherán advirtió este miércoles que el conflicto con Irán sería casi inevitable si fracasaran las negociaciones para un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de la República Islámica. Nuestra prioridad es alcanzar un acuerdo límite de forma verificable y duradera durante el programa nuclear iraní. Estados Unidos e Israel se preparan para bombardear a Irán. Previamente esta semana el presidente estadounidense Trump amenazó a Irán con bombardeos y aranceles secundarios. Si Teherán no llega a un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear, serán bombardeos como nunca antes han visto, aseguró. Al mismo tiempo, Estados Unidos desplegó al menos seis bombarderos estratégicos furtivos B-2 Spirit con capacidad nuclear en la base de Diego García, en el Océano Índico. La base en cuestión se encuentra al sur de la India, a una distancia que permite atacar los territorios de Irán y Yemen. En las palabras de la agencia AP, los B-2 serían cruciales en caso de una ofensiva de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares subterráneas de Irán. Irán dice, no tenemos miedo a la guerra y estamos listos para cualquier situación. Por su parte, de Telegram, de reportó este lunes que Teherán podría bombar la base de Diego García para prevenir que Washington utilice los bombarderos desplegados allí para atacar el territorio iraní. Sabemos que los de los B-2... Fuerza Aérea de Estados Unidos dispone de 19 bombarderos B-2, por lo que el número de unidades desplegadas en el Índico representa casi un tercio del total. Los B-2 tienen una envergadura de unos 52 metros. Pueden volar 11.112 kilómetros sin necesidad de reportar a una altura de hasta 15.240 metros. Pueden atravesar defensas aéreas enemigas y realizar ataques antibunkers con la GBU-57, una bomba guiada de precisión de unos 12.000 kilómetros. 300 kilos de peso Se estima que cada vez 2 cuesta unos 1.100 millones de dólares sí, sí. Irán podría desaparecer en septiembre según fuentes de la administración Trump Washington prefiere conseguir un acuerdo con Teherán Pero la opción militar está sobre la mesa Irán podría desaparecer en septiembre según fuentes de la administración Trump Estados Unidos podría iniciar conflicto militar con Irán que provocaría la desaparición de la nación persa si Teherán se niega a negociar un acuerdo nuclear, afirmaron el Daily Express, fuentes cercanas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. ¿Qué les parece ustedes, mis queridos auditores? Este es un barniz por las noticias más relevantes con relación a la guerra. para de lo que está pasando en la guerra, mis queridos auditores, eh, yo creo que es importantísimo tenerlo claro, muy importante. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero antes vamos a, a compartir con ustedes Cuando el dinero lo, lo ponemos finalmente en segundo lugar, por ejemplo, cuando nos enfermamos, la solidaridad humana, el valor, el amor de la persona que amamos, amigos, parientes, ahí sí que disfrutamos del dinero solamente para mejorar nuestra forma de comunicación o de vida. Que somos enfermos. ...y que no nos importa nada si lo vamos a gastar todo. O si... <ríe> ...si... Es... ...si... Sí, salud es el mundo. Pero... ...por qué una situación de tal forma... ...es una situación extrema. Donde elegimos finalmente que el dinero no tiene importancia, una secundaria importancia Cuando estamos bien físicamente, intelectualmente, psicológicamente Y somos personas valientes en la profesión Dependimos solamente del dinero Y cuando no lo tenemos Se cae nuestra personalidad Transforma nuestra alma transforman nuestros sentimientos nuestro valor obviamente no es que todo el mundo somos así pero la mayoría de la sociedad humana vive así y puedo hacer ejemplos concretos los pobres, la mayoría no tienen nada y es justo ayudarlos pero yo puedo demostrar que yo he vivido en África Literalmente he vivido en África para ayudar niños Pero los pobres buscan el dinero No buscan la libertad No buscan tampoco si sí, la libertad de la esclavitud Primero buscan el dinero Obviamente no todos los pobres Porque hay muchos pobres que buscan la libertad Sobrevivir y no le importa el dinero Pero muchísimos pobres millones desean tener dinero como lo tenemos a nosotros en Europa porque así cambia su forma de vida y se mejora y tienen razón pero en realidad es un error los ricos o los ricos en el sentido de dinero, los ricos son el sentido de personas que hacemos parte de una sociedad rica, España, Italia, Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, cuando el dinero... Ahí tenía un estudio, un importante audio, mi querido profesor. Compartilación. Y acá tenemos otro. nuestra vida es el valor número uno absoluto de nuestra vida es el dinero no se mueve absolutamente nada aquí en nuestra vida sin el dinero nada ni las ideas ni la, ni el amor el amor es el primer lugar que le gana a todos para no se mueve, no no se alimenta sin dinero el amor es absurdo pero es así no se alimenta una relación familiar positiva. No se alimenta una amistad sin el dinero. Entonces, ¿cuál es la motivación porque estamos atrasados? Es el invento del dinero. El error más grande que hizo el hombre. La pregunta es para tú, ¿qué haces? ¿No vives con el dinero? ¿No vas a pagar la cuenta en el hotel? Sí, yo lo voy a hacer. ¿Por qué me imponen de hacerlo? Esto no significa que lo acepto. absolutamente y quiero combatirlo con el mismo dinero si yo un día tengo 50 millones de euros yo lo voy a gastar todo en una campaña para eliminar el dinero lo sé que es difícil creerme que es difícil con... que es difícil conseguirlo pero sí querida pero ese es el problema número uno y en el evangelio, esto es importante porque si no lo podemos eh, eliminar el problema, pero podemos realizarlo y vivirlo nosotros adentro. La única protesta que hizo el Cristo humana, el Cristo era político, era amor, en las leyes de Dios, digamos era un poco anárquico, pero no anárquico en el sentido, era el regno de Dios. Pero la única protesta social, política, grave, diretta que hizo Cristo, con violencia, la hizo cuando le pegó a la gente en el templo por el dinero. Le pegó. Sí. Una bestia. La única protesta política que hizo. Luego era amor, Todo Dios, ahí levantó las puertas y le pegó a todos, porque el dinero estaba metido ahí. Y luego levantó la mano, sí, levantó las dos manos y dijo, aquí está el dinero y aquí está Dios. No pueden servir los padrones o dejan a uno y sirven el otro o viceversa. bueno muy interesante audio respecto justamente de el dinero el mal principal de este mundo sin lugar a duda nosotros lo necesitamos todos para vivir nadie puede decir pero hay algunos que viven exclusivamente por el dinero y para el dinero y son esclavos del dinero y otros que viven para subsistir porque es necesario subsistir, pero con otros objetivos. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Bueno, mis queridos, vamos. Entonces, tengo que impartir algunas cosas. ¿No sería útil a la humanidad saber exactamente cuándo se producirá el cambio espiritual? Algo que preguntan mucho los auditores porque saberlo con exactitud mermaría su libre albedrío, pues el hombre se vería obligado a cambiar su manera de vivir cuando ese tiempo estuviera cercano. Pero no es la voluntad de Dios que la gente sepa de antemano el día y la hora y Él disponga para el juicio. Deben saber solo que el fin está cerca y reconocerlo en los signos de la época, y es lo que estamos haciendo acá. Sin embargo, cuando gente llena de fe pida iluminación a Dios, Él les dará respuestas que sean beneficiosas para la salvación de sus almas. El tiempo final precede al último juicio. En este corto tiempo habrá un breve periodo, marcado por una lucha extraordinariamente fuerte a causa de la fe, pronto como esta lucha se haga de manera abierta y no se actúe ya en secreto contra todo movimiento espiritual, cuando se promulguen leyes prohibiendo a los hombres todo esfuerzo espiritual, cuando ninguno de los mandamientos divinos sea respetado, cuando empiece la persecución contra todos los fieles y ellos ya no pueden apelar a la justicia, el tiempo final entrará en la última fase y el juicio final podrá ser esperado cada día y cada hora. Nos acercamos, por cierto, a ese tiempo. Antes que se encienda esta batalla por la fe, la humanidad se encontrará en el caos espiritual y terrenal. Por doquier será manifiesta una regresión causada por gente dominada por Satán. Él se manifestará mediante la destrucción y la desolación terrenal. En reglamentaciones sin amor, la estamos viendo, y un modo de vida de blasfemo, lo estamos viendo en revuelta y furia contra la fuerza gobernante que es rebelión legítima y en tiranía brutal y restricción de la libertad por parte de las autoridades, ¿cierto? y en la violación del derecho de la justicia también por parte de las autoridades eso lo estamos viendo esto ocurrirá después de un descomunal terremoto causado por la voluntad de Dios para acabar una gigantesca batalla entre naciones que no podrá ser terminada por voluntad humana. Este terremoto significará para la humanidad un profundo cambio de la manera de vivir a la que está acostumbrada la gente. Una época de tremendas privaciones y de condiciones de vida difíciles. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí, mis queridos auditores, que Dios nos hará un tremendo favor? Nos destruirá el mundo, nuestro mundo. Por eso dice aquí, este terremoto significará para la humanidad un profundo cambio en la manera de vivir a la que está acostumbrada la gente, una época de tremendas privaciones y de condiciones de vida difíciles. Al principio esta época parecerá realmente apropiada para la difusión de la palabra divina, pero no promoverá el poder mundial de la Iglesia porque la humanidad luchará intensamente por mejorar sus condiciones de vida terrenales y estos esfuerzos serán opuestos al impulso espiritual, a la fe en un poder que pide a la humanidad que asuma sus responsabilidades y a los mandamientos divinos que postulan el amor. Claro, la masa, ¿qué lo que qué lo que se desprende de esto? La masa estará preocupada de tratar de reconstruir su vida, porque claro, se le, se le destruirá su mundo, su vivienda, su casa, todo. Pero claro, los que realmente estén comprendiendo que no hay futuro material y que solamente debemos abocarnos a la vida espiritual estarán tratando de instruirse de alguna manera en, el mundo, en la vida espiritual para prepararse como la, como la única forma de enfrentar lo que viene. Siempre ahí hay un proceso de selección siempre en este momento cada evento son procesos de selección sin lugar a dudas por lo tanto todo lo que estorbe a la restauración del antiguo estilo de vida será combatido o sea, razón por la que la batalla de la fe será se dará muy cerca de la intervención de Dios la atención de Dios es el aviso que querido soltado, la cual conducirá los sucesos mundiales por otros caminos. Los incidentes se seguirán en rápida sucesión, acelerados por la degradación espiritual de la humanidad, muy obvia y reconocible por las acciones sin amor a la gente y por el modo de pensar que testimoniará su más profunda corrupción y preparará acciones que pueden ser llamadas satánicas, cuando esto suceda, vosotros los hombres también os daréis cuenta que han llegado a los tiempos en los que puede esperarse la intervención de Dios, en los mismos acontecimientos del mundo se verán las señales de ellos, cuando vean lo que la humanidad es capaz de hacer, reconocerán que se ha alejado totalmente de Dios y ello pondrá claramente de manifiesto que la raza humana no podrá esperar un nuevo despertar espiritual. Aquellos hombres que sean leales a Dios, se acercarán aún más a Él. Ellos serán en verdad su comunidad, que se mantendrá con miseria y sufrimiento, pero su número será pequeño. El mundo, la mayoría, sin embargo, niega a Dios y es hostil a todo lo que es de Dios y combaten lo que es de Dios y esta miseria espiritual es un presagio del fin ahí tendremos la separación del trigo y la cizaña así que está atentos a los signos de los tiempos observar la conducta de la humanidad su apostasía de Dios y su inclinación al mundo si la gente está notoriamente bajo la influencia de Satán si son adictos a él hacen todo lo contrario a los mandamientos divinos... ...si ya nada es sagrado... ...ni la vida, ni de sus semejantes, ni sus propiedades... ...si la mentira triunfa y la verdad es atacada... ...entonces... ...sepan que el fin está cerca... ...bueno, eso lo estamos viviendo ya... ...el, el, el Estado de Derecho no existe... ...ya nada es sagrado... ...no se respetan los mandamientos... ...entonces está, está claro que... ...la verdad es atacada... El que dice la verdad son asesinados. Los periodistas que dicen la verdad, los, los, los prensa alternativa, todos esos son atacados. Eso lo estamos viviendo. Así serán capaces de dar testimonio de los sucesos que fueron profetizados. Porque todo ello sucederá durante la vida de un hombre quien de algún modo apresurará la desintegración. Quien ama el principio destructivo que no es constructivo sino activo en la destrucción y con el fin de ese hombre llegará también el fin del mundo es decir, el fin de esta tierra en su forma presente en su forma de vida presente y el fin de los seres humanos que actualmente la habitan quienes estarán separados de aquellos que pertenecen a Dios cuando habla de este hombre ese es el anticristo ahora sabéis que solo queda un tiempo corto que no habrá más largos arrasamientos y el fin es inminente Y que debéis estar preparados Vivir cada día como si fuera el último Porque no sabéis cuándo seréis llamados al reino de más allá o sea, la transición que llamamos muerte Ni si viviréis todavía Para ver el fin de la tierra En no habrá fin de la tierra Sino fin de, de los tiempos De la forma de vida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 A, en el programa anterior estábamos terminando un tema de preguntas y respuestas le ha ah, tematizado Giorgio Giovanni ¿sí? la vamos, vamos a a continuar pregunta a Giorgio Giovanni Sin embargo, tenemos una gran esperanza que nos llega de la pregunta que el Padre Livio, director de Radio Marina, María, hizo a Mirjana, el labirante de Medjugorje. al llegaría a tiempo de dividir los doce mensajes. La Virgen, a través de Mirjana, le contestó que sí y que después del anuncio y de los acontecimientos profetizados, habría un signo de providencia para toda la humanidad. Este es un gran signo de esperanza. Nosotros, incluido yo, somos una humanidad abyecta, pero no podemos, pero podemos tener en cuenta esta esperanza y compararnos un poco como el, el buen ladrón que dijo a Jesús desde la cruz, recuérdate de mí, era un ladrón asesino y se convirtió en un santo. Respuesta. Claro que sí. No es una esperanza, es una certeza de que no habrá solo un siglo, sino mil años de paz. Con todo el respeto por Mirjana y por la Santa Madre, yo obviamente me limito a los textos sagrados que valen más que todos los mensajes, incluidos los míos. El Apocalipsis habla de mil años de prosperidad, de paz, de amor. Entonces, yo no tengo esperanza, sino certeza absoluta de que habrá mil años de reino de Dios en la Tierra. Sin embargo, tengo la absoluta convicción de que lo heredará lo enendrá solo quien lo merece. Esto dijo también. Separaré las ovejas de los cabritos, o sea, el bien del mal. Nosotros somos el ladrón que se arrepiente, al menos lo espero si nos arrepentimos. Pero está también es un ladrón que no se arrepiente. La otra parte de la humanidad que sigue, la fermento contra Cristo y dice, "Tú que derribas el pelo" y en tres días lo edificas sálvate a mí mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz a otra salvó a sí mismo no sé y no se puede salvar es rey de Israel que descienda ahora de la cruz y creeremos en él ha confiado en Dios que lo libre ahora si le quiere porque dijo soy hijo de Dios efectivamente Cristo le ignora él se lleva consigo al paraíso solo uno de los dos Quiere decir que una de la parte una parte de la humanidad irá al reino de dios la perversa no esto lo quiero subrayar solo aquel que dijo recuérdate de mí cristo respondió en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso pero claro porque lo reconoció dijo que él era inocente y nosotros merecemos ser castigados pero este hombre ha hecho solamente el bien y lo reconoció por eso es que ganó el paraíso Yo no quiero nada, mi corazón desea justicia, y si no lo merecemos, iremos al infierno. Estamos cansados de esta humanidad frasquelada por las injusticias. Yo no temo el sufrimiento, estoy dispuesto a dejarme cortar a pedacitos. Lo que no entiendo, y con lo que no estoy de acuerdo, es la injusticia sobre los inocentes. Yo rezo por ellos, el Padre nuestro y el Ave María, diciendo, Señor, queremos tu justicia para tus hijos. Lo dijo Jesucristo. Si el Padre no que el tiempo, ni siquiera los elegidos se salvarían. Y yo pido al Padre que abrevie los tiempos. Pregunta. Si tú si como tú afirmas Jesús está en la tierra, ¿cómo es que nadie lo reconoce? Respuesta. Nadie lo reconoce porque está invisible. Da signos con sus apariciones y con las apariciones marianas, a través de los estigmatizados de los cuadros que lloran y de los signos en el cielo. Todos son signos que vienen de Él y de sus ángeles. El Señor está en la tierra en este sentido. Están los signos y está también Él. Pronto se manifestará al mundo, lo dijo Él mismo, y veréis al Hijo del Hombre viviendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y le verán todos, pero no será encadenado, flagelado y llevado a la cruz lo veremos en la gloria y en la potencia dice el evangelio como un juez supremo nadie sabe cuál será el día yo espero que el señor lo haga venir pronto todas las mañanas me asomo a la ventana y miro si Jesús ha regresado si no ha vuelto digo que se haga tu voluntad y seguimos adelante yo no creo como el cambio hacen mis hermanos misioneros que amo muchísimo que el hombre logrará cambiar las cosas lo siento, veo demasiado mal en el mundo, y creo que solo Cristo podrá hacerlo pregunta en la parábola de los viñeros asesinos el patrón, después de haber mandado varios siervos, e incluso al hijo a retirar la cosecha, les pido de su reino y se lo da a un pueblo para que lo haga justificar en este tiempo, este es el tiempo es este el periodo de la cosecha Respuesta, y te digo una novedad El patrón vendrá personalmente a acompañar a su hijo Y nadie lo podrá detener Si mandara a su hijo solo, le matarían de nuevo, como un perro Esta vez el hombre no podrá hacer nada Todo se reservará Pregunta, ¿ahora somos gobernados por Satanás? Respuesta, no Somos gobernados por el hombre que ha puesto en juego y engañado incluso a Satanás. Somos peores que Satanás, porque Satanás obedece a Dios, nosotros no. En el Evangelio, cuando Cristo dice a los endemoniados, Satanás, sal de este hombre, te lo ordeno, los demonios salen y Jesús los libra de ellos. Hoy en cambio, cuando Cristo pide a los hombres que se arrepientan, ellos se burlen y se rellenen la cara. ¿Quién le obedece a Dios, Satanás o el hombre Satanás? Satanás es un instrumento de Dios y le obedece. El hombre, aunque Cristo sangre pidiendo por favor que cambien, sigue matando a los hijos de Dios. El hombre, por perversidad y maldad, ha superado a Satanás. Por dicha razón el Padre lo destruirá, a menos que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. De lo contrario será destruido. O sea que el Anticristo es el hombre. Yo sé quién es. Un día os lo diré cuando me sea dado el permiso. Pregunta, ¿qué piensas del Papa? Respuesta, es una muy buena persona que quiere reformar una iglesia corrupta y llena de problemas, y está haciendo lo posible. Yo ruego siempre por él, pero no tiene que temer, si no sucumbirá, sucumbirá, porque dentro del Vaticano hay mucha gente malvada, perversa, criminal, asesina y mafiosos de lo que se tiene que librar. Me parece que dice cosas bonitas, hace emocionar a todos cuando predica, entonces que Dios le bendiga, pero atención, si no habla de la justicia divina, los lobos le devorarán. El Papa habla mucho de la misericordia y del amor de Cristo, de que debemos despojarnos de todas las cosas materiales, pero no habla de la justicia divina. No me permito dar consejos, es solo un parecer mío, él debe empezar a gritar, estad atento a la justicia divina. Esto es lo que debería hacer el Papa Francisco. Si lo hace, es de verdad el Papa que esperábamos. De lo contrario, si no lo, lo logrará por debilidad, el amor y la misericordia no serán suficientes. Lo hacemos para que el Papa lo grite, porque lo demás lo sabe hacer bien. Pregunta la profecía de Jacques de Molay, fallecido en 1314, dirigido a la iglesia romana, dice el papado terminará dentro de 700 años, a partir de mi muerte, es decir, antes del 18 de marzo de 2014. El papado, bueno, me gusta mucho, sinceramente espero que eso suceda pero no sé contestar sobre esta procesión sé que el Papa está en peligro porque molesta a los intereses de los delincuentes todos vosotros sabéis que periodista antimafia en Palermo entonces estoy informado de vista periodístico y espiritual sabemos que el Papa está bajo la mira de la drangueta porque está molestando a los intereses económicos dentro del Vaticano recemos por él y esperemos que no le suceda nada no tengo ni idea de lo que sucederá el 18 de, de marzo lo que es, sé que es pronto se desencadenará por todas partes la ira de Dios con las fuerzas de la naturaleza el agua, el aire, la tierra y el fuego esto es lo que puedo decir os saludo con todo mi amor, con toda mi amistad y os pido un pequeño gesto de amor a la Santísima Madre es decir, el signo de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios os bendiga y os dé mucha paz lo necesitamos todos con la señal de la cruz y la mirada orgullosa hacia una solemne promesa mantenida el indómito guerrero de destimbaina la espada de la antigua funda impaciente por dar el paso largo hacia otro paso y otro paso más una carrera contra el tiempo hasta el cumplimiento de su misión a continuar con lo que estábamos hablando sobre, compartiéndoles sobre los, el tema de El Dorado. Pero antes le voy a compartir este audio que es muy interesante, miren. Nuestra vida es bomba. Noticia de última hora. Y la NASA que sin querer demostró que la Biblia es real. Cuando Jesús fue crucificado ocurrió algo muy extraño. En Mateo 27, 40 5, se dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la Tierra. Esto solo podría ser posible si en el momento de la crucifixión de Jesús, un eclipse estaba teniendo lugar. Ahora, espera. Recientemente, la NASA salió con un informe impactante. Un estudio que detalla todos los eclipses que se han producido desde el año cero hasta hoy. como lo saben? Bueno, el movimiento de la luna y el sol es completamente predecible. Consiguen calcular con precisión todos los eclipses que se han producido en el pasado y predecir exactamente cuándo se producirán los próximos en el futuro. Y Adivinen que, según estos estudios, realmente hubo un eclipse en Jerusalén el 3 de abril del año 30, y 3, el día exacto de la crucifixión de Cristo. Sin querer, la NASA acabó afirmando que lo que está escrito en la Biblia es cierto. No fue solo un libro escrito, sino una historia contada. Jesús no es un personaje de ficción, es real, un personaje histórico que cambió el curso de la humanidad.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 rá nuevo cielo y nueva tierra cuarto mando de las bases espaciales que controlan el planeta a base espaciales acuérdense que están muchas en la luna su labiosidad están en estrecha relación al sol central frío humana energía astral el regente es el ántico de los días y es aquel que gobernará la próxima generación terrestre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 coligadas a acontecimientos cómicos para nosotros inescrutables. Su sociedad no está fundada sobre el dinero y sobre la propiedad privada, sino sobre el amor altruístico, privada de cualquier política o filosofía que no sea el respeto a las leyes universales. Han buscado traernos el ejemplo de esta sociedad para que el hombre no haga el fin de Mayona, o sea, para que no le pase a la, al planeta Tierra lo que le pasó a Mayona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 la genética de los habitantes internos en la misma enzimática típica de nuestro ser cósmico, en la misma de sus 144.000 hermanos provenientes del interior de los planetas de Sirio con los que colaboran. Juntos han conducido la obra de la reconstrucción genética terrestre. Son los mismos pueblos universales que han construido la Esfinge y las pirámides. O sea, lo, los habitantes del Dorado son los que construyeron la Esfinge y las pirámides.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 sobrevivientes del continente de Mu y del continente Atlanteide es cierto sin embargo que existe una numerosísima colonia sostenida e instruida por seres provenientes de otras constelaciones, o sea imagínense, y portadores de características dimensionales diferentes a las de hasta hoy conocidas los predigiosos medios que esta colonia posee tanto en el campo aeroespacial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 El del trono, los cielos espíritus delante los jelopinos. Los discos volantes o trazadores magnéticos no son fruto de la ingeniería de los atlantes o de otras comunidades terrestres. Las superiores capacidades psicofísicas que estos colonos subterráneos poseen son el fruto de las enseñanzas recibidas de los astrales. También es verdad que para estos personajes con capacidades multidimensionales y mutantes no existe el tiempo ni el espacio. Y no existe ningún tipo de dificultades para desplazarse instantáneamente de un punto a otro del universo. O sea, significa que se mueven a la velocidad del pensamiento. Son estos señores quienes tutelan aquel paraíso escondido, jamás perdido. Son estos señores quienes podrían de un momento a otro decir la renovación y traer a la superficie al, al paraíso escondido con todo lo que te contiene.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 haciendo parte de la confederación. O sea, el reino de Dios ahí en la Tierra está. Las coordinaciones de todas las estructuras sociales son confiadas a científicos, entre los cuales figura el eminente físico Ettore Mayorana y otros colegas suyos desaparecidos misteriosamente de la superficie de la Tierra. Ellos se fueron a El Dorado. Con ellos operan otros científicos de la confederación a los que se le será confiado el cometido un mañana de dirigir y regir la evolución científica del planeta. Impresionante esto, querido. Muy impresionante. Que las cosas, los testimonios que hemos recabado sobre este tema son impresionantes mayorana era un físico y desapareció el año 1938 y hace poco fue visto en la tierra con el mismo rostro y la misma edad que tenía cuando desapareció eso le voy a decir así como como un pequeño dato Ahora, esto que les estoy diciendo, con toda seguridad no lo deben creer. No los culpo, mis queridos auditores, porque vivimos en un mundo tan distinto. Esto es increíble. Pero esto, ustedes sabrán que es verdad. Y tendrán la certeza absoluta de que es verdad en el momento de la intervención divina. En el momento del aviso. Porque en ese momento sabrán la verdad absoluta. Eh... Entonces ahí van a saber que estas cosas que estamos hablando, que parece fantasía, son verdades. Muy buenas noches ¿Qué es el Dorado? Pregunta Noemi Existe El Dorado es una ciudad Intraterrena Que existe bajo El, el hemisferio sur del planeta eh, No te pido que lo creas querido Pero estamos hablando de esto eh, Dictado por los extraterrestres ellos saben mucho más de nosotros que de nosotros mismos nosotros hemos comenzado muchas veces el dorado es el destino que tendrán las personas que vayan al reino del cielo las personas elegidas irán al dorado Hay una, una delegación, hay una una evidencia que es un testimonio del almirante Richard Burr que lo vamos a comentar más adelante en nuestro artículo pero lo, te lo comento así muy suavemente muy ligeramente para contestar tu pregunta que es la prueba terrestre de la existencia del, del dorado porque el almirante Richard Burr tuvo la posibilidad de ir al, al Dorado fue visitó el Dorado y fue entrevistado por uno de los directores, un ser de luz que lo entrevistó y, y le contó lo que era la misión lo contaron a él y le pidieron que diera testimonio de esto a ver si la gente de este mundo podía hacer algo para cambiar eh, porque eso fue el año 1947 y Y en ese entonces, la civilización humana estaba empezando a usar las armas nucleares y ese era el peligro que ellos tenían y por eso que empezó en ese tiempo la el movimiento extraterrestre eh, tutelando nuestro planeta, nuestra locura asesina que tenemos hasta estos días. Y cada día se agudiza más y que por eso que cada día los tenemos más, más cerca. Pero ellos hicieron ese intento con este este almirante Bert, que cuando llegó por cierto le prohibieron que dijera todo lo que lo que vio a pesar de que quienes eran sus sus jefes, llamémoslo así sabían que decía la verdad pero pro, le prohibieron que hablara de ese tema y él lo hizo solamente cuando estaba cerca de su muerte porque eso es lo que hacen las personas cuando se acerca a la muerte siempre se acercan a la verdad porque su conciencia superior les invita a decir la verdad eso pasa cuando llega el momento de la muerte cuando se acerca el momento de la muerte mucha gente busca reconciliarse eso tienen que haberlo visto ustedes o haberlo sabido de muchas partes entonces este señor, el almirante Byrne dijo eso Cuando estaba cercano a la muerte dio su testimonio y se escribieron libros al respecto y, y hay mucha información. Eh, una vez más, en este en este micrófono jamás hemos pedido que nos crean, pero nosotros sabemos que esto es verdad. Tenemos testimonios de, de personas conocidas que han visitado este planeta, que nos han contado con pelo y señales las cosas, pero no tienen que creerlo queridos auditores, no tienen que creerme, pero esto ustedes mismos lo sabrán en el momento de la intervención divina, y ustedes sabrán que esto es verdad, por eso estamos hablando de este, de, este, de, este, de esto que es tan importante, el dorado, que va a formar parte o puede formar parte de nuestra vida, vamos con otra pregunta. ¿Quiénes fueron los creadores de la humanidad? ¿Los reptilianos? ¿Los Anunnakis? ¿En que nos basamos para decir que hay creadores de la humanidad y que esos son los falsos dioses de la antigüedad? No? Ni los reptilianos ni los Anunnakis tienen la capacidad de crear al hombre. Esas son... En plena, son estupideces que dicen las redes y cosas así. Los ayunaki, los reptilianos, no tienen la dimensión para crear al hombre. El hombre fue creado por el Espíritu Santo, la inteligencia omnicreante, con la ayuda de los espíritus delante del trono, que son los Elohim. Y el hombre es espíritu. Y ese fue el hombre que se creó. El hombre espíritu, porque somos espíritu. Y después, el espíritu que es el motor, necesita una carrocería y la carrocería fue diseñada por los seres de luz a partir de la serpiente plumada dorada y no es, y no desciende del mono el hombre definitivamente no y esa información no sale en ningún libro eso es información de los extraterrestres a pesar de que la biblia dice lo mismo que estoy diciendo yo, que el hombre fue creado por la inteligencia Omnicreante o Dios Padre, o le llaman ellos, o Dios, o, y, y a través de los, de los índios Pero los Anunnaki y los reptilianos, esas cosas que se dicen así, ligeras, como, como tantas cosas que se dicen en este mundo Vamos con otra pregunta. La Santa. La Santa. No sé. ¿Es importante en Semana Santa el sacrificio de Jesús o es una teoría de la expiación? De... Buena tu pregunta, mi querido amigo. Siempre en Semana Santa no no nos... No, no nos dicen que debemos recordar por un lado el sacrificio de amor que según las iglesias nos habría limpiado del pecado lo que tú dices, la expiación de los pecados de la, de la humanidad y eso es en parte verdad pero se manipula mal porque en realidad Jesús con su sacrificio Nos, nos salvó de la ira de Dios. Y nos dio dos mil años para alcanzar la salvación en forma individual por medio de nuestras obras. Porque nosotros, porque Jesús vino a acá al planeta que estaba contaminado con la ira de dios desde los tiempos de moisés y, y con su sacrificio nos limpió de eso pero además nosotros cometimos otro otra otra falta no lo crucificamos lo rechazamos y lo crucificamos por eso que con su infinito amor dijo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos, ¿no? pero muchos no son todos. Muchos son los que me siguieron, les creyeron. Ellos, por ellos dio su vida y gracias a ellos estamos aquí. Gracias a que dio su vida estamos aquí. Si él no hubiera dado su vida, nosotros no estaríamos aquí, mi querido, querido. ...pero para nosotros lo más importante... ...aparte de su sacrificio y de la resurrección, por cierto... ...que mostró que de alguna manera quién era... ...lo más importante es... ...lo que vivió... ...en el huerto del Getsemaní... ...porque ahí... ...voluntariamente entregó su poder y se transformó en un nombre sin los poderes divinos y con su sola fe se entregó a la voluntad divina a la voluntad de su padre y se sacrificó para glorificar a su padre Por eso que dijo después, yo he vencido al mundo, he vencido a la muerte, y nos mostró el camino. Y todo eso que él hizo, o él se transformó en hombre, igual que cada uno de nosotros, lo podemos hacer nosotros. O sea, nos, nos señaló el camino, nos pavimentó el camino que nosotros tenemos que seguir. Y va a alcanzar las formas más altas de conciencia. Eso es, nuestra modesta opinión, lo más importante que nos dejó Nos señaló el camino. Eso no lo dicen las iglesias porque ellos niegan las enseñanzas espirituales. Entonces nunca te van a decir eso. Ellos representan la divinidad nomás y, y, y ese ejercicio de amor extremo y la resurrección como un ser divino. Y punto. Y, y ahí no salen, pero no hay ninguna profundidad en el mensaje de las de las iglesias respecto de este tema eso es lo que te puedo decir mi querido auditor vamos con otra pregunta bueno interesante este programa yo despido a un hijo querido a morir por seres tan poco limitados y poco evolucionados como lo humanos qué sentido tiene eso? el humano sigue cometiendo errores. Esa pregunta eh, mi querida auditora la han hecho muchísimas veces y tiene y por tiene una lógica, ¿saben? Eh, es bastante lógica la pregunta porque vemos cómo es el mundo, cómo es cómo está la maldad extrema del hombre. Entonces, la pregunta es lógica Pero para entender esta pregunta o para responder esta pregunta tenemos que pensar en que nosotros espiritualmente somos una una semilla recién emergiendo, transformando, recién brotando perdón, germinando, esa es la palabra correcta, germinando en una plantita, desde el punto de vista espiritual, en una plantita recién emergida, muy primitiva. Entonces, el cuidador de la plantita tiene que proporcionarle muchos cuidados, porque está muy expuesta a caer, a sucumbir porque es muy débil, ...espiritualmente... ...hago la comparación con el hombre, ¿cierto?... ...la plantita... ...es susceptible de, de hongos... ...si tiene mucha agua... ...y de secarse... ...si tiene poca agua... ...entonces siempre le ponen... ...una mezcla de arena con... ...con... ...qué sé yo, con cosmos... ...y cosas... Eh, orgánica ...y una mínima proporción de tierra, ¿cierto?... ...para que tenga el equilibrio justo entre entre aireación y una mínima retención de humedad que le proporciona la, la tierra y el material orgánico eso debe revela cuidados porque o se nos pudre o se nos seca es fácil que caiga es fácil que se muera es fácil el hombre primitivo, espiritualmente, que caiga. Por eso, pero sin embargo, ese hombre... ese hombre primitivo, espiritualmente, tiene la potencialidad de llegar a ser un árbol, como esa plantita, inmenso. Soy dioses, lo he dicho en la Biblia. lo dijo Jesús. El Salmo 82 también lo dijo, soy dioses. No es porque tenemos la potencialidad a todos de llegar a ser dioses algún día. Parece una blasfemia, pero no es así. Es la palabra de Dios. Entonces son cosas que esconden las iglesias y las religiones. Imagínese uno que diga, le digo un, un pastor o un cura, soy yo soy Dios. Soy Dios igual que usted. Así que ¿qué me va a enseñar a usted? se le acaba la fiesta no sirve tienen que tenernos ignorantes, estúpidos así nos dominan entonces la única explicación para eso mi querida auditora es una algo que no podemos alcanzar a entender que es un amor extremo ellos nos ven a pesar de todo lo, lo primitivo espiritualmente que somos Saben que tenemos la potencialidad Por eso que nos tutelan Y por eso que nos dan una y otra oportunidad Te lo explico con la plantita Porque es lo más gráfico que te puedo eh, mostrar Pero esa es la explicación Un amor extremo que ni tú ni yo somos capaces de entender Vamos con otra pregunta ¿A quién tuvo miedo Pedro cuando negó a Jesús antes de que Jesús fuera asesinado? Buena tu pregunta, mi querido auditor. Muy buena. Le tuvo a la muerte, al escarnio público. A eso le tuvo miedo. Por eso que fue dicho, porque nosotros todos corremos el riesgo de tener ese mismo miedo al momento de la, de la verdad, cuando estemos con el anticristo. Por eso que ha sido dicho, quien intente salvar su vida, la perderá. Parece una contradicción, pero no es tal. Quien intente salvar su vida física, perderá la vida del alma. Porque eso que dijo Jesús era para este tiempo, para los tiempos del anticristo para el tiempo final si nosotros por miedo a perder la vida y por llegamos a Jesús y de esa manera obtenemos alimentos vamos a perder nuestra alma Eso es lo que se dice, y Pedro negó justamente a Jesús por miedo a la muerte, el miedo humano a la muerte, porque de, se debilitó en su fe, porque cuando vayamos a ser, y si somos reprendidos, y si somos prendidos en, en el tiempo final, en, en el tiempo del anticristo, por hablar de Jesús, por hablar de Cristo, somos prendidos vamos a tener miedo miedo humano pero ahí es donde tenemos que después recuperar nuestra fe para enfrentar lo que viene y si nosotros recuperamos la fe en el momento que lo hagamos se nos va a descorrer el velo previo a la nuestra muerte y vamos a morir con la sonrisa igual como murieron los primeros cristianos a, man, a manos de los leones, ¿sí? entonces vamos a ver lo que nos espera en el, en el más allá y vamos a morir felices y no vamos a sentir ningún dolor, ningún dolor, eso es lo que, por eso es que esa frase es tan importante, quien intenta salvar su vida la perderá, Pedro en ese momento perdió la fe. Por eso que lo negó. Después, cuando se recordó de la profecía de su maestro, se arrepintió, se negó y pidió perdón a Jesús, humildemente como era Pedro, y Jesús le perdonó. podría haberle pedido perdón y también lo hubiera perdonado pero Judas no era humilde como Pedro así es con otra pregunta Cristina, ¿por qué judíos rechazan a Jesús y no lo aceptan teniendo todas las evidencias de que era Hijo de Dios? ¿En se basan? porque no se dan cuenta de que era el viejo enviado por Dios? Muy buena pregunta, mi querido. Excelente pregunta. Muy buena. A ver, hay que separarse. Los judíos que vieron a Jesús, que vieron los milagros y que le creyeron, se transformaron en los primeros cristianos. Pero los judíos, que eran la cúpula, los fariseos, los que sabían de las escrituras, sabían lo que les convenía, eran siniestros, eran el Vaticano de la época. Rechazaron a Jesús, porque ellos querían a Yahvé, que era un Dios materialista, que les permitía vivir en la opulencia. Jesús les invitaba a abandonar todo, entonces no les servía. Por eso lo rechazaron. Esa es la razón. Porque lo rechazaron. No hay otra razón. Ellos quisieron mantener su poder y Jesús con sus enseñanzas revolucionaba al pueblo y el pueblo y eso corría en riesgo el poder de ellos. Entonces era más fácil rechazarlo. No solo rechazaron a Jesús, esos fariseos, porque esos mismos fariseos, en otras épocas, son los mismos, digamos. Mataron a los profetas. Jesús lo denunció. jesús Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mataron siempre a los profetas. A todos los que hablaban de Dios, porque decían las mismas cosas. Iban contra el poder. Dios no puede avalar el poder. Dios iba en contra del poder siempre. Entonces todos los profetas hablaban e incomodaban al poder. Por eso es que los mataron. Y también mataron a Jesús. Entonces, por eso que rechazaron a Jesús, no le servía. Y prepararon con mucho tiempo venía de un nuevo Mesías el Mesías de los judíos que ser el Anticristo el Anticristo que se va a manifestar seguramente en Jerusalén ellos están preparando el camino con toda la ignorancia que tiene nuestro mundo manipula las enseñanzas como quieren hoy día vemos a los evangélicos apoyando a Israel Aquellos que se dicen cristianos Los evangélicos Apoyan a Israel, a este Israel Fraudulento Que rechaza Al Mesías A este Israel Fraudulento que considera Que el Evangelio Porque ellos creen solamente en el Antiguo Testamento Que consideran que el Evangelio Es antisemita Entonces Ese Este Israel fraudulento son los mismos fariseos de los tiempos de Jesús. Este Israel fraudulento va a ser el que va a, diría yo, albergar al anticristo, se va a manifestar, ese va a ser el mesías de ellos. El que como ellos no reconocieron hace 2000 años, ahora va a llegar un un mesías que va a ser el de ellos. Y ese mesías de ellos es el antiguo. Eso tenemos que tenerlo claro. Si no tenemos claro, aquí viene el engaño, sino en torno a lo que es este fraudulentamente este fraude. Estado fraude que es Israel hoy día, si no entendemos lo que es no entendemos lo que ha sido y eh, lo que ha sido eh, antes no vamos a ser engañados por el anticristo mis queridos autores hoy día lo más desesperante que existe es la ignorancia de la gente porque está, es el caldo de cultivo para, la, para el engaño ese tipo de es muy peligrosa, queridos auditores para el engaño a permitir el engaño entonces es muy importante ese punto de vista tu pregunta porque me das pie para contar y para hablar de este tema ellos estaban preparando esto con mucho tiempo recordemos que Jesús decía, sabía que el príncipe de este mundo, que es Satanás, gobernaba el mundo cuando vino Jesús. Jesús, con su crucifixión, lo derrotó espiritualmente. Pero ahora falta derrotarlo materialmente. Cuando venga Jesús a juzgar, va a derrotarlo materialmente. Entonces lo derrotó espiritualmente y, y perdió la posibilidad de que todo el mundo se perdiera ahora eh, muchas personas pueden salvarse espiritualmente que mueren en los últimos dos mil años gracias a Jesús las personas realmente buenas han tenido la posibilidad de ir al reino de los cielos y los niños también antes de que llegara Jesús hasta los niños se perdían porque estábamos bajo la ira de Dios eso es lo que te puedo decir vamos con otra pregunta que es la última Eli, pregunta acerca de los 144.000 en la Biblia ¿Qué son los 144.000? ¿Y qué es la Jerusalén Celestial? ¿Una nave espacial? pero que hablen los evangélicos? donde habrá el gran rapto? ¿Es posible que los cuáles se hayan confundido? si a mejor no es Dios y son seres extraterrestres simplemente mi pregunta los 144.000 elegidos son aquellos que acompañaron a Jesús en la misión mesiánica una misión mesiánica es una misión tremenda para cambiar una humanidad completa una humanidad que estaba perdida y que por lo menos algunos tienen la posibilidad de salvarse el día como decíamos en la pregunta anterior pero todavía sigue perdida mientras no haya una intervención divina va a seguir perdida estamos enamorados de este mundo material lo amamos nos acomoda nos Nos gusta la comodidad, nos gusta. Vemos como todos los días mueren palestinos, como matan a los médicos en Palestina. Un médico que ha hecho sacrificios inmenso en Palestina, dando su vida por salvar a niños palestinos. Está tratado como el peor delincuente del mundo. Y el peor delincuente del mundo, que es Netanyahu, asesino descarado, si todo el mundo ve, recibido y es alabado en esta parte ese es el mundo nefasto que vivimos los 144.000 son parte de la misión mesiánica de Jesús esos 144.000 hoy día se han transformado en algo así de como 8 millones de personas que sean multiplicados son las personas que tienen una genética espiritual que les que, les, que rechazan un poco este mundo que no le gustan las cosas de este mundo y que son capaces de vivir en forma generosa y altruista pensando en el bien común más que en el bien propio las personas los 144.000 eran las personas que le creían a Jesús en ese tiempo especialmente en Galilea no así tanto en Jerusalén entonces esas son Y Jesús estuvo entre los años entre los 12 y los 30 años, estuvo buscando por distintas partes del mundo a los 144.000 y él los reconocía. Estuvo en distintas partes y no andaba en una mula, andaba en una nave. Y se movía por todas partes del mundo buscando a los 144.000. Hay testimonios evidencias científicas de la presencia de Jesús en la India y en el Tíbet. Y también aquí en América. Ando por todo el mundo buscando los 144.000. Durante esos 18 años. Entre los 12 y los 30 años antes que comenzara su ministerio, como Jesucristo. O sea, Jesús crucificado. Bueno, la otra parte de tu pregunta, ben, para, para no perderme, la vamos a repetir. Jesús promete. En pregunta acerca de los 144.000 en la Biblia. ¿Qué son los 144.000? ¿Y qué es la Jerusalén Celestial? Una nave... La Jerusalén Celestial es una nave extraterrestre que ha sido fotografiado por los rusos y por los norteamericanos Existía una posibilidad pero infinitesimal de que lo pudieran fotografiar Sin embargo el cielo permitió que se viera y la fotografiar. Es una nave es, es más es una nave extraterrestre, pero mucho más que eso, es una nave celestial donde va a venir Jesús en su segunda venida. En esa nave viene es una nave inmensa, llena de seres de luz y encabezada por Jesús mismo. está descrita en el Apocalipsis en el capítulo 21 del Apocalipsis dice, la ciudad desciende del cielo está claro de la nave que es una ciudad que desciende del cielo pero no es como lo dicen los evangélicos recordemos que los evangélicos no tienen ninguna base del tiempo de Jesús sino que ellos empezaron en el 1500 y tanto con la enseñanza de Calvino y Lutero en el peor tiempo de la Iglesia Católica, cuando todavía estábamos en tiempo de la Inquisición, el demonio fue muy astuto y creó una religión alternativa para engañar, para seguir engañando al hombre. Porque claro, una religión que estaba matando a la gente con la Inquisición era muy poco atractiva para la gente. Busquemos una alternativa atractiva. Siempre buscando el engaño, basada en la Biblia, en algunos pasajes de la Biblia. Eh, las religiones de tipo protestante, que son las basadas en las enseñanzas de Calvino y Lutero. Todas en el siglo 16 no antes. Entonces, ellos hablan del rapto que el rapto será antes de la tribulación para los elegidos, eso es absurdo no tiene sentido ¿cómo, cómo, cómo pruebas la fe de los elegidos si los sacas de la situación que tiene que purificarlos, que tiene que probarlos es como ir a, la, a combatir la esencia de lo que es la enseñanza espiritual cuando es como en el colegio es lo mismo que el lo que dice el evangélico sería lo mismo que, que un alumno que está justo antes del examen lo sacan para que pase el curso y, y lo privan del examen. Si tiene que dar el examen para pasar de curso, no puede evitarle el examen. Es absurdo. Los evangélicos tienen tantas cosas que que la gente no ve, pero con un poquito de conocimiento no se da cuenta que el el engaño está en todas partes es una es una enseñanza que han dicho los mismos los eh, mismos demonios de la masonería han dicho que que se valieron de estas enseñanzas para engañar para sacar a los a la gente alejarla de Cristo en estas religiones la alejan de Cristo entonces mi querida la Jerusalén celestial es el nombre correcto es una nave de luz dorada que está descrita en el Apocalipsis 21 mi querida auditora para que tú la veas ahí está y si tú entiendes el español, como estoy seguro que lo haces si tú lees en forma literal, como una ciudad podrá descender el cielo sin ser una nave este, no hay que ser eh, hay que ser eh, adivino, para no hay que ser genio para darse cuenta que es una nave excepto no puede ser de otra forma entonces tenemos tan arraigado el concepto de que lo extraterrestre nos han envenenado la mente de las religiones diciendo que lo extraterrestre prácticamente es infernal y, y, y, y demoníaco porque a ellos no les sirve y como dice JJ Benítez y en eso estamos de acuerdo todas las religiones han partido o se han inspirado en fenómenos extraterrestres, en apariciones extraterrestres. Entonces, y estos dicen que los extraterrestres, la palabra extraterrestre la es asociarla a algo demoniado. Es absurdo. Como si nosotros terrestres fuéramos tan excelentemente puros. Y somos los peores demonios. Peores que el demonio somos. Es lo que estábamos compartiéndole. En somos peores que el demonio. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces. Eh, cuando llegue el, esa nave que es comandada por el arcángel Miguel Pero que es Vendrá en este caso con Jesucristo al mando Y vendrán Trece billones de naves extraterrestres Acompañándolas Naves de luz y naves extraterrestres Acompañándolas cuando Jesús se manifieste aquí Por el juicio Ahí veremos realmente lo que pasa pero primero nuestro mundo debe ser destruido y es bueno que sí sea porque si no cuando llegue el dueño del fondo como dicen las parábolas seremos todos castigados seremos todos juzgados duramente bueno 재미 que of them habla como se posiciona de su cargo. Y dice sí. Vamos a Es un lugar tan claro Y la gente que hace ¿Vos? ¿Qué? ¿Acuchas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo verdad yo sé siento... el dos no ha chocolate, de sol, merictedым. en el país y en el que existe. Sí. La gente... Digo, son peores que todos, son que todos. En Estados Unidos, a pesar de su... Que de combinar con esa guerra, no iba a quedar recursos. No que se ame. Sí. ¿Cómo dice este... Que, que está muriendo mucho, no se me va a venir Y para lo de lo si yo gana, bueno, nada que dar todo el tiempo, ¿pero si si no? Creo que, si ¿sí que le interesa. No, es que porque mucho. Entonces, no me da